Sí, Federico, buenas a todas las personas que nos están escuchando, amigos de la Tierra Internacional. Grupos que son independientes en 74 países del mundo y juntos eh, trabajamos en algunas áreas comunes, una de ellas es bosques y biodiversidad, otra de ellas que es para el tema que, que vamos a conversar hoy, justicia climática. Ajá, muy bien. ¿Cómo se están preparando... Para lo que va a ser la cumbre de los pueblos, ¿cuál ha sido la preparación? Eh, he visto que ha, ha habido muchas etapas, eh, inclusive una pre-COP allá en eh, la isla Margarita en Venezuela, ¿cómo se están preparando los movimientos sociales, las organizaciones de la sociedad civil de cara a lo que va a ser o lo que es en realidad, porque ya se está desarrollando este COP 20? Sí, la, la, la COP 20 es, como bien dijiste vos, el espacio oficial, la conferencia de las partes. Esas tres letras indican conferencia de las partes en inglés de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. La conferencia de las partes es el órgano supremo, digamos como la asamblea, Eh, que toma decisiones en relación a la convención, se reúnen una vez al año y ahí asisten representantes de todos los países que son parte de la misma, además de países observadores, como es el caso de eh, Estados Unidos que no forma parte de la convención, eh, órganos multilaterales como el PENUMA, etcétera, etcétera, y una gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil también van empresarios eh, organizaciones académicas etcétera, etcétera Eh, y paralelamente desde hace ya algunos años desde los movimientos sociales organizamos una cumbre de los pueblos para analizar de igual forma los avances los retos que existen en materia de justicia climática en general, generar presión pero también bastantes propuestas para que los gobiernos la tomen en cuenta y además eh, analizamos construimos y avanzamos en una agenda común que desde los movimientos nos hemos venido eh, construyendo desde hace un tiempo atrás. Han habido acá algunas reuniones eh, cercanas, vos hablabas ahora de las que el gobierno venezolano eh, convocó, eh, ellas fueron una, una reunión de movimientos sociales que fue en el mes de... julio en Isla Margarita, esta reunión tuvo como fin preparar una reunión a inicios de noviembre, que fue una reunión ministerial donde los ministros eh, que fueron a Isla Margarita eh, escucharon lo que los movimientos sociales habíamos preparado En, eh, en la primera reunión de julio ahí mismo aprovechamos para seguir con las planificaciones que tenemos eh, para esta cumbre de los pueblos que empieza el próximo lunes, el día 8 de diciembre eh, 8, 9 el 10, tenemos una gran marcha y finalizamos la cumbre el día 11, generando un uno o varios documentos ¿verdad? Eh, que se va a pasar a la COP Eh, oficial y además en todos estos días vamos a tener una serie de talleres de mesas redondas, de encuentros eh, marchas donde vamos a analizar la situación del cambio climático, cómo más bien ha venido empeorando, cómo esto afecta nuestra alimentación, cómo esto afecta nuestros derechos como pueblos indígenas, nuestros derechos como campesinos y campesinas, nuestros derechos como ciudadanas y ciudadanos en general, Eh, ¿Y qué es lo que podemos hacer? Vamos también a analizar una gran cantidad de falsas soluciones que se han puesto sobre la mesa y estas en vez de venir a solucionar la problemática del cambio climático, la agrava, eh, como sucede con el caso de REP, que es un mecanismo eh, con estas siglas significa para la reducción de emisiones que provienen de la deforestación y degradación de los bosques y que más bien este tipo de instrumentos fomenta la destrucción del bosque y impacta negativamente los derechos de las comunidades que dependen directamente de los mismos. Estos análisis los vamos a hacer eh, y vamos también a compartir nuestras soluciones basadas, por ejemplo, en el caso de bosques, En el manejo comunitario de bosque, de estudios que tenemos, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, nos dicen que con prácticas comunitarias, el, un país de cuatro millones de habitantes puede ver eh, solventadas sus necesidades de madera. En, en forma anual durante todos los años, eh, y es una solución que además eh, deja que las comunidades sigan en sus territorios, que se conserve el bosque, se fortalezcan sus derechos. Vamos a hablar de otras alternativas más bien propuestas, como todas estas provenientes de la agroecología, de la agricultura campesina, etcétera, etcétera. Isaac, eh, Matías, te saluda. Eh, ¿Qué principales reclamos debe atender la comunidad internacional eh, en los estos acuerdos sobre cambio climático que se van a llevar adelante finalmente eh, en París? Eh, ¿Cuáles son las cuestiones urgentes que hay que atender eh, frente a esta situación del cambio climático? ¿Cuáles son los principales puntos que vos podés eh, nombrar? Pero tiene que haber una reducción de emisiones en forma inmediata Eh, y estas emisiones eh, no solo se tienen que reducir sino que mantener durante muchos años a, a niveles de años anteriores, es decir no estamos diciendo que simplemente mañana nuestros países dejen de emitir eh, nuevas cantidades de emisiones y sigan con los niveles que tenemos hoy en día, sino que esos niveles tienen que ser más o menos, no recuerdo bien la fecha en este momento, los de hace 20 años atrás. Eh, esto va a provocar que siempre exista un aumento en la temperatura por la inercia Eh, y este aumento en la temperatura de parte de los movimientos sociales muchos hemos dicho que no tiene que ser más de un grado y medio aunque los datos científicos dicen que va a ser de más de dos grados y si vemos actualmente lo que sucede en nuestros países con lluvias torrenciales cuando antes no las teníamos eh, con calores inmensos como los que han sucedido el año pasado en, en, en Buenos Aires en Montevideo mm. o, o en la misma Centroamérica, cuando antes eso no no existía, estos son signos de que el clima ha cambiado, que ha cambiado debido al modelo de desarrollo, ese modelo despilfarrador, de industrializado, eh, que produce mercancías que no necesitamos, y ahí debe haber un cambio radical en ver cuál es el modelo de desarrollo que queremos eh, tener, Tiene que haber también un cambio en el modelo de transporte, que es uno de los principales emisores de gases. Eh, tiene que haber justicia eh, climática, se tiene que respetar de igual forma el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, porque si bien es cierto... todas las personas podemos tener responsabilidades, no todas tenemos la misma responsabilidad, ¿verdad? Hay algunos países eh, que han destruido el ambiente, nuestro planeta, que han emitido enormes cantidades de emisiones históricas y estos países tienen mayor responsabilidad, además son los que tienen Al mismo tiempo mayor cantidad de recursos financieros y por lo tanto deben ayudar a los demás países a que hagan una transición en sus modelos de desarrollo hacia economías más sustentables. Eh, Isaac, eh, yo estuve eh, charlando en estos últimos días con otros integrantes eh, de Amigos de la Tierra y eh, me decían que eh, una de las campañas fuertes que eh, quieren realizar tiene que ver con el fenómeno de la financiarización de la naturaleza. ¿Podés explicar de qué se trata esto? Sí. Mira, la, la, la financiarización de la naturaleza es una nueva tendencia que hemos visto sobre todo en el campo del cambio climático con eh, mecanismos eh, como los mecanismos de desarrollo limpio y después más recientemente con este RET, ¿verdad? la reducción de emisiones por la, eh, provenientes de la deforestación y degradación de los bosques. esta es, se basa en una lógica que es que en términos sencillos podemos decir que si yo peco y rezo empato entonces si destruyo pero hago algo bueno voy empatado lo que pasa es que eso algo bueno eh, no compensa el daño que se haya hecho uh -huh. y esta lógica de la compensación es la que viene a imponerse y por ejemplo eh, salen nuevos mecanismos donde a una compañía minera se le deja seguir destruyendo cuando ella dice que va a dar dinero para meterlo en mercados financieros y que de las ganancias se van a sacar algunos dividendos para comprar eh, áreas que van a ser eh, protegidas. Esta es la lógica detrás de la financiarización. La financiarización lo que hace referencia es a cómo los mercados financieros empiezan a convertir la naturaleza en un activo financiero o en un derivado de lo mismo, básicamente en cómo la naturaleza, los bosques o la biodiversidad se convierten en acciones. en bonos financieros que se compran y se venden en los mercados de valores. Esto está empezando a darse, sobre todo en el caso de los bosques, con mecanismos como red, donde el bosque deja de ser un bosque, sino más bien se convierte en un lugar, un bien que produce... créditos de carbono que se venden en estos mercados esto lo, lo explico en esta forma se dice que vamos a proteger los bosques porque los bosques generan una o, o tienen una función realmente importante en materia de clima ya que absorben carbono eh, y dada esa capacidad se empieza a medir y se dice por ejemplo que tal bosque puede almacenar tantas toneladas de carbono esas toneladas de carbono se traducen en unidades de valoración y esas unidades en acciones que se venden y se compran entonces mm. si yo quiero seguir contaminando puedo comprar esas unidades para decir mira estoy contaminando Eh, hasta tres, pero como compré tantas unidades, puedo seguir contaminando hasta cuatro claro eh, y, y esto se convierte en un enorme negocio ¿cuál es la, la, la falsedad de esta cuestión? en primer lugar, que los bosques eh, si bien es cierto, almacenan carbón es en una forma transitoria pueden ser devorados por el fuego, como ha sucedido en California, pueden ser talados eh... Además, no, no es tan valioso el, el bosque en pie, incluso con este tipo de negocios como lo son, comparándolo en algunos países con actividades como los monocultivos de palma o los cultivos de piña, ananás en, en, en Centroamérica, por lo tanto también pueden ser talados en eh, cualquier momento. Eh, este tipo de soluciones nosotros le llamamos falsas soluciones o verdaderas trampas, porque además de mercantilizar unos bienes que son de todas las personas y que simplemente no pueden tener un precio generan impactos en las comunidades que dependen de los mismos, ya que los bosques empiezan a ser espacios que no se pueden tocar a pesar de que existen comunidades que han vivido dentro de los mismos o en territorios adyacentes y todos los días lo han tocado y a pesar de ese toqueteo, los bosques siguen siendo eh, igual de ricos y más bien se han venido adaptando. Con esto estas comunidades prueban, ¿verdad?, que su accionar para nada, Eh, afecta el deterioro, sino más bien mejora los eh, bosques. Y genera también hay otro tipo de, de, de, de impactos y este fenómeno empieza a verse también en el tema del agua, en el tema de la biodiversidad y bueno, en, en el clima. Es una tendencia que está favoreciendo a los grandes contaminadores. donde se invierte aquel principio de que el contamina pague más bien ahora le vamos a contaminar, al, le vamos a pagar al que contamina para sí. que sigue contaminando y empiezan a darse eh, lógicas eh, puestas al revés que además atentan contra aquel principio que hablábamos hace un momento de responsabilidad eh, común pero diferenciada eh, elimina los rasgos de justicia y pone en peligro próximos eh, convenios en materia de cambio climático que sean vinculantes y basados en, en, en estos principios al menos.